El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160. Los datos del tiempo. Panorama. grados, tres décimas, la temperatura en la ciudad de La Barría, la humedad 45%, el viento en este momento calmo, la presión en hectopascales 997 milímetros 747 decimal 8 La prida, nutrida actividad para este fin de semana lo informa Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad Hay nutria actividad en nuestra ciudad para este fin de semana, eh, con espectáculos incluso que eh, pasan, digamos, los límites de nuestro partido, eh, porque, eh, por ejemplo, entre eh, sábado y domingo está el gran festival de folclor, que organiza la Asociación Civil del Hospital Municipal Pedro S. Sancho Luz, con la actuación el, el, el, el domingo 27, bien digo, del Chaqueño Palavecino, Eh, ...esto será en instalaciones del club atlético platense... ...sábado 26 y, y, y domingo eh, 27... ...por su parte también... ...ya comenzó prácticamente la actividad... De ...hoy con la recepción... de eh, el primer en moto encuentro nacional... ...en la Prida que organiza la agrupación... ...deceros de la 86... ...va a tener lugar entre hoy, sábado y domingo... Eh, se prevé la presencia de gran cantidad eh, de motos en nuestra ciudad, eh, hoy habrá actividad de boliche, eh, muchas de las actividades van a tener por escenario completo complejo balneario El Paraíso va a haber actuación de eh, bandas, eh, desfiles también por calles de la ciudad, elección de reina, dentro de lo que está preparado para esta programación del de primer moto encuentro Nacional en la Prida el domingo al mediodía, después del almuerzo los eh, habitantes los visitantes van a regresar a sus respectivos domicilios. Ayacucho se suspendió hasta nuevo aviso la inscripción para acceder a una vivienda del barrio Procasa 3. en La municipalidad, a través del Departamento de Asesoría Legal, informa que se ha suspendido hasta nuevo aviso la inscripción para acceder a una vivienda en el barrio Procasa 3, ubicada en Justino Morales, al 810. Reitero, esto es en Ayacucho. Bahía Blanca, jornada de capacitación sobre manipulación de alimentos. Desde la Secretaría de Promoción Social se informa que el próximo lunes a las 18 se desarrollará una jornada de capacitación sobre manipulación de alimentos en el Salón Blanco del Palacio Comunal. La actividad está destinada... a a las trabajadoras sociales de Bahía Blanca y orientado a la función que cumplen ellas dentro de la sociedad. Esta capacitación es organizada conjuntamente con la Dirección de Control Urbano y Seguridad y estará a cargo de Marta Mascato y Elsa Cisneros, técnicas en industrias alimentarias. General La Madrid, este viernes en rueda de prensa, el intendente doctor Juan Carlos Pellita hizo entrega de kits escolares a instituciones educativas de la ciudad. Acompañaron al mandatario, la presidenta del consejo escolar, doña María Luisa Nicolosi, la secretaria de gobierno, doña Andrea Gutiérrez, concejales, consejeros escolares y demás autoridades. El acto tuvo lugar en la sala de situación del Palacio Municipal a las 10.30 am. Horas. En otro orden, actos oficiales en la iniciación del ciclo lectivo jubilados de General La Madrid viajan a Carué. Estos y otros temas con Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría en este viernes 25 de febrero de este año 2011. Las informaciones que tienen que ver con la actualidad, la mayoría de ellas pasan por las actividades en el ámbito educativo con el comienzo de clases, posiblemente el próximo día lunes 28 de febrero. Actividades que tienen que ver con la información de los distintos lugares donde se van a llevar actos oficiales, como el caso del Centro Educativo 801, que va a tener en la modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social la iniciación del ciclo lectivo de 2011, el próximo lunes, como decíamos, 28 de febrero, a las 14 horas. La escuela número 9, Ricardo Gutiérrez, allí en el barrio de Villa Florida, se va a estar llevando a cabo el acto oficial de inicio del ciclo lectivo a partir de las 9 de la mañana. Y la escuela especial 501 San Francisco de Asís será a partir de las 10.30 de la mañana el inicio de ciclo lectivo para este año 2011. También la información tiene que ver con jubilados y pensionados de PAMI que viajan mañana a la ciudad de Carué, al recital de música que se encuentra dentro de lo que es el eh, Carué Rock que lleva a cabo todos los años y en este caso un lugar especial para jubilados del pami donde eh, una importante cantidad de vecinos de nuestra ciudad estarán viajando a partir de las 15 horas para luego en una estada y conocer la ciudad de Carué ...se estarán instalando en lo que se denomina la isla... ...donde se lleva a cabo el show central... ...con actuaciones de primer nivel durante la jornada. El Centro de Formación Profesional 401 de General La ...está informando a la comunidad... ...que a partir de esta semana comenzó la inscripción... ...para el ciclo de 2011... ...en los siguientes cursos... ...apicultor, camisero, cocinero para comedor escolar... Mantenimiento de edificios, muebles artesanales Y objetos decorativos Operador de PC, reparador de electrodomésticos Reparador electrónico de audio y radio Repostería artesanal y soldadura por arco La inscripción se lleva a cabo en el horario de 9 a 12 Y de 17 a 20 en la sede de calle Rivadavia 651 Debiéndose presentar Eh, toda la documentación documentación inherente como fotocopia del DNI, fotocopia del título certificado del último estudio realizado y certificado de buena salud. Es la información que tenemos en esta jornada de este día viernes 25 de febrero en nuestra ciudad de General de Madrid, como así también la inscripción de la Sociedad Española de General de Madrid en la Escuela de Danza que dirige la profesora Cristina. Cristina Turón, para diferentes niveles, para niños, adolescentes y adultos. Las clases comenzarán el 18 de marzo y ya está abierta la inscripción. Desde General de Madrid, Oscar Miguel Villani, Radio Regional de Medio. En AM1160, sabemos, sabemos lo que, que pasa en la, la región. región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corzos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José S. Berri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural participaron este jueves de una reunión en la sede de Carvap tema que amplía José Luis Laredo desde FM Roque Pérez desde Roque Pérez FM 91.9 informa para hacer, José Luis Laredo integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Roque Pérez participaron en la tarde de ayer de una reunión en la sede de Carvap encabezó la delegación el presidente de la entidad y Ciro Domingo Mangas, acompañado de Daniel Simonsini y Javier Pérez. A los efectos de reunirse con la mesa ejecutiva y administrativa de esa confedicción para eh, intercambiar opiniones eh, sobre distintos aspectos eh, de la problemática agropecuaria. Por otra parte... La Comisión Directiva de la Sociedad Rural residió en su reunión el día de ayer a representantes de la Cámara de Transporte de Roque Pérez Nucleada en Catracort a los efectos de conversar sobre los diversos temas que preocupan a los productores con respecto a la problemática del transporte de camiones para la próxima campaña. Por el Centro de, camión, de Camioneros eh, se contó con la presencia... Rubén de la Cortú y Alejandro Regaíra. Desde Roque, tu desinformo para Red de Medios, José Luis Laredo. Hola Barría, entregaron subsidios a productores agropecuarios afectados por los incendios durante finales del año pasado, al mediodía de hoy, en la sala de reuniones del Palacio Municipal, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Adrián Milkovich, y el intendente José Ezeberri, hicieron entrega de estas ayudas económicas destinadas a los productores que fueron afectados por tales siniestros. También estuvieron presentes la diputada Alicia Tabárez, la secretaria de Infraestructura Margarita Regui, la subsecretaria de Desarrollo Económico Rosario Endere, la secretaria de Carvap Norma Urruti, además de otros funcionarios municipales, concejales y productores. Adriana Mirkovic, el funcionario que llegó desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, decía esto en conferencia de prensa. El era haber estado hoy aquí de la misma manera como tuvo oportunidad de visitarlo los últimos días del año pasado, atento a el pedido de de Carvap, de Norma, también de José que se interesó eh, porque el ministerio estuviera recorriendo y de Idealicia para ver de qué manera se podía llegar a, a mitigar lo que estaba sucediendo en, en aquel en aquel momento. La creación del Ministerio le dio al productor desde nuestro punto de vista la posibilidad de tener una relación más fluida, una relación más directa que muchas veces es por medio de los gobiernos provinciales y otras tantas por medio de los gobiernos locales. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario.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 24 grados 8, la temperatura en Olavarría, la humedad 44%, el viento calmo, la presión 996,9, medida en hectopascales en milímetros 747. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.